aquí la radio 107.5 FM de Puente Alto conversaba hoy día con una persona y me decían parece que la cosa está no, tranquilizada un poco eh, porque no se siente tanta bulla decían ellos en las noticias no te creas, le decía yo. Las cosas cuando parecen que están más tranquilas son cuando están más peligrosas las cosas. Piensen ustedes, mis queridos auditores, que hay en este momento una campaña de Estados Unidos en torno a Irán. Luego de una flota al Medellín para presionar a Irán evidentemente que esa guerra entre Israel e Irán está en pausa y pues están preparándola para que probablemente se desate antes de que Irán eh, no sabemos con qué nos vamos a encontrar por otro lado en la guerra que se desarrolla en Ucrania la situación está terriblemente grave porque la OTAN con Estados Unidos que pareció pareció correrse un lado pero ahora autorizó a Kiev a lanzar misiles de largo alcance la otra vez había autorizado misiles de alcance de 400 kilómetros los atacan atacamos ahora son los Tomahawk que tienen un alcance de 2000 kilómetros eso significa, mis queridos una guerra nuclear aunque los misiles Tomahawk que manden hacia Rusia al interior no sean nucleares eso significa una guerra nuclear eh, hay dos posibilidades que mencionan los analistas uno que Putin ceda y de alguna manera lo haga para evitar una guerra nuclear y lo otro es que los duros de Rusia hagan que Putin no acepte una cosa así y lance bom bombas nucleares a todas las pruebas de Europa El golpe, porque no Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el sistema de destrucción muy asegurada, pero si Europa, que no tiene ese sistema, con daría un golpe que, según los analistas, pararía esta situación. Y Estados Unidos creo, creen que no se metería en este caso. Así que, así están las cosas de... Eh estamos viviendo meses decisivos absolutamente decisivos, octubre, noviembre y diciembre en el tema de la guerra tanto la que existe en medio oriente y tanto la que se desarrolla en Ucrania pero son los mismos frentes de guerra mis queridos auditores ahora vamos a compartirles unos audios para terminar el tema de la guerra y ...e con otros temas, para que ustedes se den cuenta cómo está la cosa de la guerra. ¡Llena tu carrito! ¡Acepta! en medio oriente acaba de darle la espalda israel sigue lanzando ataques en toda la región y aún cuando los bombardeos alcanzaron a Qatar sede de la mayor base estadounidense en la zona washington guardó silencio alineándose con israel esto desató una tormenta de resistencia tan fuerte que unió a medio oriente con gran parte del mundo musulmán en doha donde se reunieron como un solo frente y levantaron el llamado a una otan islámica el primer resultado fue arabia saudita al darse cuenta de que las promesas y la protección de Estados Unidos no eran de fiar, reforzó su seguridad firmando acuerdos de defensa con Pakistán. Según este pacto de tipo OTAN, un ataque contra Arabia Saudita se consideraría un ataque contra Pakistán y viceversa. Después de eso, los países de Medio Oriente comprendieron una dura verdad. Mañana podría llegar el turno de cualquiera de ellos y Estados Unidos seguiría respaldando a Israel. Esta certeza los empujó a fortalecerse y a acelerar un movimiento de unidad. Hoy Estados Unidos observa con desconcierto y se pregunta qué fue lo que pasó. ¿Por qué crees que siguen defendiendo a Israel? Bueno, ahí teníamos uno. Para compartir con ustedes. Acá tenemos otro. Para compartir con ustedes. Perdón. Un peligroso delincuente es ya el primer el presidente de Estados Unidos Donald Trump es en este momento la mayor amenaza para la democracia y para los derechos humanos y la cuestión es que Donald Trump y esa banda de superricos que lideran la ofensiva reaccionaria internacional no son locos son hijos sanos de un sistema neoliberal que está destruyendo la vida y el planeta un mundo en el que un puñado de grandes corporaciones y de multimillonarios puede vivir por encima de la ley y decidir el destino de la humanidad y también que a esa extrema derecha que pone a luchar al penúltimo contra el último para que quien no puede pagar el alquiler culpe de sus problemas al vecino migrante en lugar de al fondo de inversión que le quita las casas usted no se puede sorprender de la política exterior autoritaria y violenta de trump porque la élite europea lleva años sometiéndonos a esa política exterior que ya antes de trump era agresiva y unilateral si Estados Unidos invade territorio europeo a qué derecho internacional van a apelar ustedes comisario al mismo que han con un peligroso me parece muy interesante ese audio y este otro también es interesante delincuente que sea tras la revelación de que jesucristo era palestino según las escrituras prepárate porque investigaciones de teólogos independientes va a incomodar a muchas mateo 21 lo dice claro jesús nació en beénn de judea y judea está en lo que hoy conocemos como palestina eso significa que la tierra donde nació creció y predicó jesús está siendo atacada y destruida en este mismo instante escucha bien el israel bíblico que cayó ante babilonia en el año 586 antes de cristo Ya no existe, era un reino teocrático bajo la ley de Moisés, lo que hoy llaman Estado de Israel es un Estado moderno, político y laico, fundado en 1948 por la ONU. No por un profeta y no por una restauración divina del trono de David y esa confusión de varios pastores y iglesias cristianas que Israel tenía que renacer porque es profecía. La Biblia la aclara. Las profecías apuntaban al reino del Mesías y Jesús dijo en Juan 18.36 Mi reino no es de este mundo. Así que no, Jesús no nació en el Israel moderno. Jesús es de Belén de Judea y Judea está en Palestina. Hoy la tierra santa donde caminó vuelven a llenarse de llanto, ruinas, dolor por ataques de Israel muchos fanáticos al israel moderno se lamentan incluso las iglesias están bajando d porque estaban adorando a molo y refán de la estrella lucas 1941 lo recuerda cuando se acercó y vio la ciudad lloró por ella si jesús lloró entonces imagínate lo que sentiría hoy al ver su tierra así déjame tu opinión en comentarios y como Y por último este, que es un analista famoso a nivel mundial, que dice algo muy importante. Daniel y por estamos viendo lo que estamos viendo está también lo hemos comentado muchas veces. Que al final cualquier conflicto en cualquier parte del mundo de alguna u otra forma está ahí. Si estamos hablando de eh, India-Pakistán, si estamos hablando de los... Reinos de, de, de Oriente Medio, que los creó hace 100 años estos beduinos que hace 100 y pico años estaban con su camello en el, en el desierto? Los británicos. ¿Qué controla la dialéctica en esta parte del mundo? Los británicos. ¿Qué controla el negocio de la droga? Y el sudeste asiático sobre todo si estamos hablando de Hong Kong. Los británicos. O sea, el acuerdo en mi renovación es 97 entre Londres y China por el control de, de Hong Kong. ahí teníamos un interesante audio de Daniel Stullin pero aquí tenemos otro de Daniel Stullin que es más interesante o sea todas las acciones por parte de Estados Unidos de Londres, de Israel tienen el objetivo único que era cierra el estrecho del mundo y la destrucción de todo el golfo persico Porque las provocaciones por parte de Israel, esto van a seguir. Las apuestas van a seguir subiendo. El tiempo a quienes corren su contra. Pero detrás de Israel están Estados Unidos y Donald Trump. A quienes les conviene que antes y durante el enfrentamiento con China, que viene ya. Es el objetivo final, lo que estamos viendo en el Oriente Medio, Estados Unidos va a enfrentarse a China en una guerra caliente entre el año 2000, uh, 2027 y 2030 y el petróleo y el gas del Golfo Pérsico no llega al mercado mundial lo que provocaría grandes daños a China y por eso todo lo que estamos viendo en el Oriente Medio ese es el objetivo Muy interesante lo que dice Daniel en mi querido auditorio, porque China es la primera potencia económica mundial desde el punto de vista productivo si no es cierto, el PIB todavía de Estados Unidos es más alto, pero el PIB de Estados Unidos no es en base a producción, sino en base a deuda. Eh, la especulación financiera principalmente levanta el PIB norteamericano. Estados Unidos eh, lo están destruyendo los mismos norteamericanos en este momento, echando a los migrantes y terminando. Las cosechas se pierden, y una serie de cosas están pasando en Estados Unidos que estoy seguro que de aquí un par de años en Estados Unidos que era quiebra total era evidente en este momento no pudieron pagar tienen que cerrar el Estado porque no pueden pagar los sueldos porque la Reserva Federal no les no le van les, les siguió elevando el techo de la deuda para que se sigan endeudando más así que la crisis de, de Estados Unidos cada vez peor y eso en lo que muchas veces dijimos lo hace más y más peligroso y el objetivo de ellos es el China. y China tiene un punto débil que no se surte para su industria de petróleo necesita el petróleo de Arabia Saudita, de Irán y de países del Medio Oriente entonces ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? este conflicto con Irán Fuera de apoyar a Israel para su gran Israel, para Estados Unidos, es importante en su con China. Porque esta situación va a llegar a que Irán juegue su haz bajo la manga que va a cerrar el Estrecho de Ombuds. Y cerrando el de Ombuds va a debilitar a china Así se mueven las piezas en la geopolítica mundial los movimientos siniestros del poder son así bueno queridos con esto damos por concluido el tema de la guerra eh, como comentario porque vamos a, a, a mencionar algunas cositas de son relevantes, unos, he tratado de unos artículos muy importantes respecto de la guerra. El tránsito de Netanyahu de un conservadurismo sin complejos al nazismo es cada vez más evidente. Después de haber reivindicado la misión histórica y espiritual de hacer realidad el gran Israel... ...lo cual significa conquistar los territorios de sus siete vecinos... Netanyahu acaba de lanzar un llamado a convertir a Israel en una super-esparta, o sea, militarizar el país y cesar toda forma de comercio con sus aliados. El 23 de agosto del 1925, Netanyahu proclamaba como su misión histórica y espiritual la construcción del Gran Israel, del Nilo al Éufrates. Es fundamental recordar que con el mito del Gran Israel, se trata de justificar no sólo la anexión de todos los territorios palestinos ocupados sino también la extensión del Estado de Israel sobre el este de Egipto, parte de Jordania y de Arabia Saudita, todo el Líbano, la mayor parte de Siria y una parte de Irak, hasta reconstituir el antiguo imperio asirio desde el Nilo al Éufrabe. Alimentado con el mito del gran Israel, israelí trata de redefinir las fronteras de la región y de extender su hegemonía pisoteando el derecho internacional y las normas que rigen la coexistencia pacífica entre los estados el representante permanente de rusia hizo eco de esta declaración el 15 de septiembre del 20 del año 25 de 2025 Benjamín Netanyahu llamaba a convertir la democracia israelí en una super esparta ahora Netanyahu ahora reivindica su compleja herencia del fascismo y del nazismo El 15 de septiembre en una conferencia organizada por el Contralor General de Israel el primer ministro de Netanyahu declaró que en adelante el mundo entero está en contra del Estado de Israel, lo cual es falso está contra la política de Netanyahu sobre todo los europeos que están cediendo a la presión de sus inmigrantes árabes y musulmanes para Netanyahu un enemigo ya no es jamás o Irán, sino Bélgica y España maneja los hilos del golpe de estado jurídico de Netanyahu es el israel el, el israelí estadounidense Elliot Abrams que tiene a Vladimir Jabotinsky, el fundador del sionismo revisionista como uno de sus guías de pensamiento el otro es Leo Strauss de ahí que se habla de que los, de entre los republicanos en Estados Unidos hay muchos straussianos que son eh, estos diores de Leo Strauss por cierto son solamente sionistas, revisionistas es Esparta es una referencia que los fascistas utilizan para reconocerse entre sí, entre ellos al día siguiente de las declaraciones de Netanyahu, el líder de la oposición israelí Yair Lapid comentaba que Esparta fue destruida el Netanyahu hijo de un historiador. Me sorprendió. parte es una espada. ¿Por qué la citó? Porque nos ha convertido en un país en guerra. No queremos ser un Estado en guerra. Queremos ser un país próspero próspero y popular en el mundo. La PIB habría tenido sobre todo que decir y repetir. El 26 de septiembre, el primer ministro Netanyahu declaraba desde la tribuna de las Naciones Unidas que Israel debe terminar el trabajo en Gaza, sea completar el genocidio iniciado ante una sala casi vacía pues la mayoría de las declaraciones abandonaron cuando Netanyahu subió a la tribuna el jefe del gobierno israelí afirmó que jamás había masacrado 7000 inocentes el 7 de octubre la prensa israelí reveló que el propio Netanyahu ordenó a las fuerzas israelí matar a ellas mismas a militares y civiles para evitar que fuesen hechos prisioneros por el enemigo entonces los siete mil inocentes no lo mató jamás en su mayoría lo mató el mismo estado de israel el propio Netanyahu por lo tanto es responsable de la mayoría de las muertes que atribuye el mismo a jamás cuando vamos a entender que Netanyahu ya no es un demócrata y que tenemos que el deber de combatirlo antes de que mate a todos los habitantes de Gaza y emprenda un proceso de purificación entre los propios israelíes más que nadie son los israelíes mismos, cuyos padres y abuelos se vieron traicionados por sus patrias y entregados a la barbarie nazi, quienes tendrían que rebelarse contra aquello en lo que está convirtiéndose el Estado de Israel. Contra ese algo que hoy devora a los árabes, a los árabes pero que acaba volviéndose contra ellos mismos. Bueno, eso es importante de compartir con lo ahí tengo un artículo sobre los problemas de ucrania pero ya se los comenté así que no no vamos a obviar ese artículo mis queridos auditores para evitar eh, alargarnos en ese tema ¿qué les parece esperan un segundo por favor. Estoy aquí, vamos a, antes de cambiar de tema, vamos a ir con un, un audio muy breve de un minuto y algo a difracción, que da cuenta de la situación que está viviendo Estados Unidos. Por eso que yo dije, ven antes, que Estados Unidos lo están destruyendo ellos mismos. Esto ya cruzó todos los límites, ¿eh? ya no se trata de una cacería de inmigrantes. Ahora están usando helicópteros Black Hawk dentro de ciudades estadounidenses para cazar inmigrantes y también para cazar ciudadanos estadounidenses pobres. Es una guerra contra inmigrantes, pero también contra los pobres. Están lanzando gas lacrimógeno contra bebés estadounidenses en pleno tráfico. Están deteniendo incluso a funcionarios electos en hospitales por exigirles una orden judicial. Están haciendo redadas masivas en refugios secretos para personas que no tienen hogar. Estadounidenses homeless. Y están haciendo redadas para llevárselos con el argumento de que supuestamente son ilegales o irregulares. Ni siquiera son inmigrantes. Esto es una pulga Y todo lo está coordinando directamente Donald Trump ahí están los videos y aquí están las fuentes, por cierto hay fechas, hay pruebas y lo peor no es el inicio de esto, porque ya ni siquiera podemos decir cuándo se cruzó la línea roja lo peor es que esto amigos es la consolidación de algo que lleva años incubándose lentamente en el subconsciente de los Estados Unidos y que una parte si ustedes quieren minúscula de la sociedad pero ya hizo emerger todo lo peor una dictadura en tiempo real en pleno 2025 Unidos se ha convertido en una dictadura tercermundista ejecutada bajo la apariencia de poner un supuesto orden migratorio y de seguridad nacional y ahora ahí está eso que ustedes vieron se destruye Estados Unidos con la persecución de los porque hay más o menos 40 millones de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos que son la fuerza laboral de Estados Unidos los norteamericanos son todos guatones con hamburguesa y cerveza son todos guatones y no sirven para trabajar y además no, no están dispuestos a trabajar por tan poca plata entonces... Si se les va la mano de obra no van a producir, es así de simple. Eh, son tan estúpidos que no se dan cuenta. Eh, el Estado de California sí se dio cuenta. Y el gobernador de California, porque ustedes saben que Estados Unidos es un, estado fed, un país federal, entonces los estados son un poco independientes en ese sentido, se defiende contra la... la no está luchando contra los inmigrantes del Estado de California, no lo permite. Y protege a esos inmigrantes y Estado de California es el Estado más rico y más productivo de Estados Unidos, el que más aporta al Producto Geográfico Bruto en producción. Es una zona agrícola principalmente y, y de mucha producción. Entonces defiende mucho a su, a su mano de obra agrícola la valora, no lo desprecia como son estos supremacistas blancos nefastos, nazis, eh, con, y genocidas como el presidente Trump. Y, y su secretario de, de guerra, Pete Hedges, que son nazis. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema ahora sí. Ahora sí, mis queridos. Adonésis anuncia el juicio de Dios, mensaje de Giorgio Bon Soy Adonésis, escuchadme. Si hoy Jesucristo, el Mesías, regresara a la Tierra como prometió hace 2000 años, ¿qué juicio espera la humanidad? En esta comunicación quiero presentar ante la Corte Suprema de Cristo y ante el Espíritu Santo las pruebas recopiladas de los delitos gravísimos irreversibles que la humanidad ha cometido a lo largo de su historia la humanidad esa raza de piel blanca es culpable y merece un castigo un castigo ejemplarizante la segunda muerte por haber esclavizado torturado, guetizado y asesinado a millones y millones y millones de personas inocentes son los hechos los que lo demuestran, y los hechos han sido recopilados en textos que os adjunto, que el escribiente, mi mensajero, ni una de las colaboradoras, la doctora Annalisa Magnolfi, han redactado mediante una investigación rigurosa, realizado con la colaboración de historiadores como el doctor Zafferoni y otros historiadores. leerlo y veréis que los últimos dos mil años de historia, sobre todo la de la Europa está infectada de guerras, dictaduras, imperialismos, esclavitud, marginación, genocidios y más genocidios. La historia de la Europa milenaria no es ejemplar, al contrario su historia es diabólica y nefasta. Hoy os escandalizáis y hacéis bien. ...por el genocidio que se está cometiendo en el territorio de Gaza... ...contra los hermanos de Palestina... ...pero este es solo el último genocidio... ...antes se han cometido miles... ...no sólo la Shoah, el, el holocausto contra los judíos... ...sino también el exterminio de los indios de América... ...nada menos que 22 millones... ...el exterminio de los pueblos de Sudamérica... ...del Amazonas... ...y de muchas otras tierras... ...de vuestro planeta... ...el Estado que se proclama como el más democrático del mundo... ...es el Estado más asesino de la historia de la humanidad... ...los Estados Unidos de América... ...incluso más que Hitler y la Alemania nazi... ...porque ese Estado... ...ha exterminado... ...millones y millones de seres humanos... ...como son... ...los piel roja... ...pero no sólo eso... También está el escándalo que ha cometido la Iglesia Católica Apostólica Romana, manchada de millones de asesinatos a través de la Inquisición y de las Cruzadas. Además está la religión musulmana, también está manchada de crímenes atrozos, y la religión judía y otras religiones del mundo. En síntesis, su historia es una historia maldita, y por ello el juicio de Dios será implacable. No serán juzgados por los hechos ocurridos en los últimos 100 años, sino por los hechos sucedidos en los últimos dos mil años. Por eso nosotros, seres de luz, os anunciamos desde hace unos 100 años que sólo se salvarán algunos millones de personas aquellos que son realmente justos buenos y por supuesto cientos de millones de niños qué pensabais que dios olvida el pasado y borra con una esponja todos los crímenes cometidos crímenes impunes no dios escribe en el libro eterno de su memoria las acciones que el hombre comete durante su vida leer leer la historia criminal y del hombre de piel blanca, porque si vos al anticristo o a Satanás, lo encontraréis en el hombre de piel blanca. Es el hombre que quien personifica el mal. Es el hombre de piel blanca, el virus mortal que está destruyendo su planeta, incluidos a la flor y la fauna. Es la raza de piel blanca la que encade, encarna al anticristo. El tiempo ha llegado. El tiempo del juicio de Dios ha llegado, queridos amigos terrestres. Empezad al golpearos el pecho con la mano, con el puño y decid, mea culpa, mea culpa y mea máxima culpa, aunque lo digáis, no habrá perdón. El juicio será severo y la condena segura. Leed, meditad, paz, adoniesis con amor universal. Eso para que tengamos en cuenta que el cielo no olvida. Y que nosotros, si nosotros creemos que que estamos haciendo bien las cosas, tenemos que pensar mucho lo que estamos haciendo, los auditores. Las cosas no son como nosotros creemos. Las cosas no la estamos haciendo bien una de las cosas por ejemplo que podemos mencionar y que se hablan con una natural inmensa son qué pasa aquí y en el más allá con los bebés con los bebés abortados y sus madres qué dice la ciencia el conocimiento científico muestra claramente que los argumentos que se escrin para justificar el aborto son absolutamente falaces los argumentos clásicos que utilizan los pro abortos es que nadie sabe cuándo comienza la vida eso es falso porque la mujer lleva dentro, luego de la concepción, una masa de tejido que no es un ser humano. La ciencia se ha despedido sobre esto. En el momento en que un espartomatozoide humano penetra en un óvulo humano, nace una nueva entidad que se llama cigoto. Ese es el nombre que se le da a la primera célula formada en la concepción. Y es un ser humano que está vivo porque el psicólogo está compuesto por ADN humano y otras moléculas humanas. ADN humano de la madre y ADN humano del padre. Y se entremezclan y nace un individuo absolutamente único, diferente a todos los que hay en la Tierra. De modo que su naturaleza es innegablemente humana. Por otro lado, cada cigoto tiene una composición genética absolutamente única, diferente a cualquier humano que haya existido, lo que refuta la idea de que el cigoto es una parte del cuerpo de la mujer que lo porta y por lo tanto la mujer puede hacer lo que quiera con él. El ADN del cigoto incluye un diseño completo que guía el desarrollo del ser humano. Así, por ejemplo, el sistema cardiovascular comenzará a funcionar a los 22 días después de la concepción. A las seis semanas se habrán formado los ojos, los párpados, la nariz, la boca y la lengua. La actividad eléctrica cerebral se detectará a las seis o siete semanas. Y a las 10 semanas el niño podrá hacer movimientos corporales. Las nuevas técnicas de ultrasonido, que son, por ejemplo, la ecografía, permite ver en tiempo real al niño en el útero juntando las manos, chupándose el pulgar, bostezando, estirándose, cubriéndose los oídos ante un sonido fuerte o sonriendo. De modo que el argumento de que nadie sabe cuándo comienza la vida... No está relacionado con el conocimiento científico. La ciencia es clara, sino que se está relacionado con creencias políticas, filosóficas e incluso religiosas y preferencias personales. No están argumentando sobre cuándo comienza la vida, sino cuando ellos creen que merece reconocimiento y protección legales. Aquí hay algunos mensajes del cielo que condenan el aborto, que son distintos, videntes, no tienen, no tienen que ver con Giorgio Bon Giovanni. Mensaje a Amparo Cuevas en España, 3 de enero de 1987. Las madres se han convertido en asesina de sus propios hijos. ¿Cómo no va a estar mi corazón triste, hija mía? Mensaje a Pedro Reyes, Brasil, 12 de mayo del 87. Hijos míos queridos, lloro por los pecados de cada uno de ustedes. Lloro por los crímenes practicados por las madres que abortan a sus hijos. Este es un gran pecado. Un hijo que no pidió nacer no pidió de nacer y que después es asesinado por su propia madre, qué cosa fea el aborto es un crimen hijo mío y esto me deja muy triste mensaje a Julia Kim Corea junio de 1987 hija mía mis lágrimas se deben a que la humanidad no ama a Dios como él se lo merece y se aman las personas entre ellas, también por el terrible pecado del aborto que mata una cantidad innumerable de bebés diariamente después otro dice hay actualmente graves ofensas a Dios los asesinatos, los abortos y toda clase de violencia son formas de acometer contra el Señor mensaje a Cristina Gallagher en Landa, 28 de diciembre de 1992 el aborto es el mayor pecado contra Dios mensaje agustín del divino corazón colombia 9 de enero del 2010 el pecado del aborto la cera mi inmaculado con corazón y el sagrado corazón de jesús aborto que clama justicia por el cielo porque son muchos los no nacidos que acogen mi seno materno no nacidos que son mártires aún estando en el vientre de sus madres La Beata Candanila Emery cuenta la historia real de una mujer que había matado al hombre que la había violado y también había matado al niño que había sido concebido. Al poco tiempo murió arrepentida también esta mujer. Bueno, eh, no es que seamos... Estamos en contra de, del aborto. por principios espirituales porque somos estamos a favor de la vida, ¿cierto?, espiritualmente pero no somos cerrados en el sentido de que hay una realidad que tenemos que enfrentar no podemos obligar a una mujer que ha sido violada, por ejemplo que tenga su hijo, porque me parece un despropósito si la mujer no tiene una preparación espiritual de lo cual no es culpable no no podemos obligarla a que tenga a su bebé Si ella toma la decisión de de abortar No podemos ir contra su libre albedrío En eso tenemos que ser muy claro eh, Lo que no significa que estemos a favor del aborto, por cierto Sino que se trata de de tener un, un buen criterio considerando las circunstancias que se presentan en la realidad ¿cierto? no podemos condenar a nosotros somos nadie para condenar a, a nadie entonces si ella se siente eh, desesperada con ese con ese feto ahí en su, en su vientre eh, y lo quiere abortar no podemos impedirlo creo que no debe ser impedido eh, distinto es si la, ella tuviera una preparación espiritual a lo mejor podría enfrentarlo de otra manera pero pero si no la tiene, ¿qué le vamos a hacer? entonces creo que tenemos que apoyarla no no podemos no apoyarla eso es mis queridos auditores es un tema muy complicado Creo que no puede haber una, una generalización para este caso. Tiene que haber el análisis caso a caso. No puede... Eh, digamos que lo menos malo es una buena ley de Orto, pero es un tema complicado. porque estamos con cosas? No, no podemos llegar y tomarlo la ligera porque no podemos negar que es un tema complicado podemos decir estamos contra el aborto, contra todos los, todos los abortos, ¿no? hay que ser cuidadoso en lo que se dice hay que analizar caso a caso no podemos condenar a nadie y bueno, tenemos que tratar de entender la situación de una persona en esa situación bueno vamos entonces a continuar, antes de continuar, tengo aquí algo para ustedes, queridos auditores. Esto lo encuentro muy interesante, miren, les va a gustar. perdón que la carne en China es aquí en esta coyuntura donde los jesuitas formaron una alianza con los Rothschild judíos de ascendencia házara, falso judío para que la iglesia católica no pudiera incautar sus propiedades ahí se está escuchando parece que la nos está de escuchando y el sionismo creo sí, vale, pues, que le no parece está escuchando que sea si Hay algún problema, parece, en la transmisión, nos está escuchando. Tengo la impresión de que no estamos al aire. Estamos al aire. Ahora sí, ahora sí Ya, ahí sí Franquista Para exponer una Es aquí En esta sí. Judíos de ascendencia Házara, falso judío Para que la iglesia católica no pudiera Incautar sus propiedades Este fue el comienzo de una alianza Entre la compañía de Jesús y el sionismo Franquistas sabateanos que sigue activo hasta el día de hoy. Conviene detenernos en este movimiento mesiánico judío, franquista, para exponer una vez más la relación que existe entre el sionismo y los jesuitas. Jacob Frank fue un líder religioso entre los judíos que afirmaba ser la reencarnación del primer mesías judío, autoproclamado Zabatá y Zebi, y también del patriarca bíblico Jacob. Frank y todos sus seguidores terminaron... Convirtiéndose en masa al catolicismo Con el rey de Bologna sirviendo como su patrocinador Durante el curso de los eventos que culminaron y precedieron a la conversión Frank y sus seguidores estuvieron bajo el disfraz de los jesuitas Incluyendo a Konstantin Awuelike El biógrafo y manipulador jesuita de Frank Recibiendo argumentos teológicos católicos para usar contra judíos ortodoxos Según Stanishtau, Satansky, un sacerdote jesuita, los franquistas recibieron argumentos teológicos contra los talmudistas por parte del padre Constanti Awedic y otros jesuitas en Lyon, en Luon. Los elementos cristianos presentes en este movimiento franquista fueron expuestos por Paul Maciasco, profesor titular de del pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén en su trabajo titulado Early Frankist Doctrine uno de estos documentos teológicos es mmm, identificado por Masiesco en de Mexed Multitude ya con Frank y el movimiento franquista como la doctrina cristiana de la Trinidad Algunos estudiosos sostienen, y con razón, que la influencia en la, las tesis franquistas eran contrarias al pensamiento judío y más bien cercanas al catolicismo. Otros estudiosos han afirmado que las tesis estaban compuestas enteramente por teólogos católicos y reformuladas solo ligeramente para que se parecieran a los documentos judíos. Meyer Balaban, por ejemplo, supuso que los... ...puntos para el debate habían sido formulados por sacerdotes polacos... ...y luego dados a los franquistas que llenaban las lagunas... ...con cintas de monstruos, gracias. Y aún más lejos alegando que los teólogos católicos... ...que sabían hebreos y podían trabajar con fuentes orquestado ...orquestaron todo el debate por adelantado. Es decir, este movimiento ha revuelto el mundo judío en los últimos tiempos, que arrastró a la formación del movimiento sionista, impulsado y financiado por la familia Rochi, tiene un fundamento católico y fue manejado desde sus inicios por los jesuitas. ¿Entienden por qué afirmo que los jesuitas controlan el sionismo? Interesantísimo el audio, mis queridos auditores. Eh, Yo diría que el tema es apasionante, pero no, por ahora no lo vamos a profundizar más, pero me pareció muy interesante de compartirlo con ustedes, mis queridos auditores. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando anteriormente. en el programa pasado yo yo nos dice evita ver las noticias o si quieres verlas hazlas solo por curiosidad, como si estuviera escuchando chistes y quieres tener un momento recreativo para no llorar. Los bombardeos rusos son reales y los misiles que lanza Putin son diabólicos, así como los misiles lanzados por Estados Unidos sobre Irak y Afganistán desde hace más de 10 años de los que no se habla. Sin embargo, no existen misiles Serie A y misiles Serie B, porque la violencia, las armas y la guerra son siempre actos criminales. Para entender lo que está pasando, les pido que sigan mi racionamiento. En nuestra sociedad, en este momento, ya no existen ideales para justificar una guerra. No es cierto que haya fascismo, nazismo o comunismo en Ucrania tal como no, es cierto que la Rusia de Putin es fascista, nazi y democrática. Tampoco es cierto que aquí en Occidente haya democracia o libertad. Estos valores políticos, filosóficos y sociales ya no existen. Todo esto ha desaparecido desde la década de 1990. Entonces esto quiere decir que todo lo que mueve nuestra sociedad del bienestar, con la del malestar, donde todavía hay guerras civiles y desastres humanitarios, es sólo un valor absoluto, es el dinero. Quien es el dueño del dinero pone las reglas. decide Decídese ser una guerra. Quién debe hacerla, dónde debe hacerla y por qué. Cuánto debe comenzar y cuánto debe durar. Y cuándo debe terminar. Si no eres consciente de esto, siempre vivirás en la oscuridad, en el engaño, en la ignorancia y en la falsedad. Para seguir la guerra... Hay que mirar lo que pasa en la bolsa todos los días. A partir de ahí, entenderás por qué comenzó y cuándo terminará. Por supuesto que debemos ser solidarios con los pueblos bombardeados, pero para comprender las razones de lo que está sucediendo, debemos estar atentos a las bolsas de valores de Milán, Londres, Nueva York, Hong Kong, etcétera Quienes gobiernan la economía mundial <coughs> son algunos grandes efectos. Hubo hombres que se poseen enormes riquezas. Hay bancos que permiten transacciones con órdenes de dinero muy altas en cuanto a transferencia y venta de armas. Es allí donde comprenderán las razones de la guerra. ¿Quién impulsó a Putin a emprender el conflicto? ¿Quién lo provocó? Aparte de la OTAN que quiere desprendirse hacia el este las razones del conflicto hay que buscarla en situaciones económicas y financieras que provocan una guerra para salvar una determinada economía también diabólica y nefasta de todo el dinero que se mueve en las bolsas de valores el 80% del total no existe el 20% del valor de las bolsas es todo lo que producimos como bienes de consumo medicamentos, armas bienes, coches, etcétera mientras que el 80% son burbujas especulativas es, el, es decir dinero que no existe títulos que tendrán que ser válidos en el futuro es como si estuviéramos hablando de casino o de ruleta que es apostar el 80% del dinero de la bolsa de valores en el mundo no existe por lo tanto es un engaño si él, alguien engaña las cartas este juego cae y cada 20 a 30 años quien hace colapsar los mercados Y así se produce la recesión y el empobrecimiento y, en consecuencia, los poderosos se vuelven más y más poderosos. Cuando una empresa como la europea está enchando en un nivel económico superior, hay que amañar las cartas para hundir las bolsas en el mismo De esta forma, los maestros universales pueden seguir teniendo el mundo en sus manos. Por lo tanto, Putin es un títere que debe ir a la guerra porque se lo pidieron. Al igual que Ucrania, que es un títer más pequeño que se pondrá en el camino. Y lo mismo ocurre con Biden. La Unión Europea es débil y no tiene el coraje de enfrentarse con fuerza a los engañadores porque es ella quien realmente produce el verdadero valor de las fuerzas de valores. Italia, Alemania, España, Francia y Rusia, otros países producen los bienes. Mientras que el resto del mundo son principalmente jugadores que lanzan derivados futuros y más en los intercambios incentivando dinero que no es equivalente a bienes, sino que solo son virtuales entonces este dinero no existe y además es falso ya que es ilegal paradójicamente las mafias son aquellas que invierten dinero real que salva economías y a través del producto de narcotráfico que por lo tanto nunca será asesinado, por lo tanto estamos gobernados por una economía criminal y mafiosa por ladrones que ganan dinero que no existe, y por belicistas. Ucrania o la democracia no tienen nada que ver con eso, y ni siquiera la OTAN que se está expandiendo. Todos son tapaderas para que la opinión pública mundial piense que se está produciendo un choque entre Oriente y Occidente, entre democracia y dictadura, en una gran farsa en la que hay actores y espectadores engañados, pero también dispuestos a morir recibiendo balas de verdad. ...y esto resulta en la destrucción y muerte de civiles inocentes. En todo esto, sin embargo, hay una variante ligada al padre. Uno de esos señores, que podría ser Putin... ...puede inspirarse en alguna fuerza misteriosa... ...para apretar el botón de la bomba atómica... ...pero no será el quien realmente quiera hacerlo... ...porque será alguien de arriba para inspirarlo... ...porque así se cumplen las profecías el salvador regresa a la tierra para evitar que el mundo sea aniquilado. Mientras el valor absoluto, que es el dinero, esté vigente en nuestro planeta, no hay poder que realmente mande. Todos los poderes que hay en el mundo están sujetos al que más dinero tiene. Quienes realmente gobiernan en el mundo son aquellas familias que tienen la economía en sus manos. pueden ser los amos sólo si forman parte de la familia o del clan como sucede en la cosa nostra que es poderosa solo si forma una familia en la familia dirigida por un líder que forma el verdadero poder en el planeta en este caso son las familias más ricas del mundo que gobiernan la tierra entre estos también está la familia Agnelli y en esta gran familia hay un señor que conozco que es el jefe de todo eso que es el anticristo el mundo de abajo en el mundo de abajo hay payasos que son jefes de Estado, los gobernadores, los banqueros, pero son solo monedas, marionetas de esta familia. Entonces no habrá paz si no hay quien dé la orden. Es porque hay quienes tienen que ganársela. Ahora mismo se gana más disparando hasta el final, hasta que se regularicen las bolsas de valores del mundo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 Pero Dios intervendrá para salvar lo que se puede salvar. Ahora mismo se gana disparando. Hasta el final, hasta que se regularizan las bolsas en el mundo y esto, proceso, puede durar. Nos gusta o no, alimentamos este poder porque hacemos uso del dinero. Y mientras lo hagamos... Tenemos cómplices de la guerra, la enfermedad y la destrucción. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Propuse usar el dinero para hacer la revolución como lo hicieron nuestros partidarios. Es decir, usar el dinero para una causa justa, que es la difusión del mensaje de Cristo, de los extraterrestres y la lucha social. De lo contrario, no podemos más que retirarnos. y retirarnos a la e ir de casa para conseguir comida. Si usamos dinero, alimentamos al anticristo. También se aplica a nosotros, hermanos de la salta. Por lo tanto, nosotros debemos tomar conciencia de que debemos usar el dinero para infiltrarnos en el sistema y atacar al anticristo. Tenemos que ser agentes encubiertos, es decir, pretender aceptar el sistema. El presidente ucraniano obedece órdenes igual que Putin. Todos son manipulados y la prensa no dice esto. Si alguien sospecha, se le da la espalda. La ayuda a los refugiados es un paliativo. La ayuda a los refugiados es un paliativo. para ocultar las fechorías que tanto Putin como el cómico Presidente Selenki están cometiendo. Esta es una guerra librada por intereses económicos que están matando a personas inocentes. Cuando dije que expondría al anticristo es porque diré estas verdades. Diré claramente que no hay nada noble, patriótico o humanitario en todo esto y lo pondré en un aprieto hasta que cometa el error de salir porque él es quien organizó toda esta farsa donde mueren civiles inocentes. Sin embargo, hay algo inesperado que podría suceder. suceder Y es que alguien en Rusia, una nación mencionada por Nuestra Señora, presione el botón. Entonces el mensaje de Fátima tendrá efecto. Ni siquiera sé si será Putin. Puede ser alguien de allá arriba inspire a uno de esos generales a usar la bomba atómica. No crean en la propaganda que muestra como que se están apodrando los bienes de los oligarcas rusos para ellos son unos cuantos dólares porque estos personajes son dueños de cientos de millones de miles de millones de euros ya que pertenecen a los superclanes que gobiernan el mundo la sala de control como decía nuestro querido amigo Julieto Chiesa está en manos de los amos universales que son los magnates económicos como los Rothschild Rockefeller, los, los Agnelli y otros son estos los que gobiernan el mundo y los que son exaltados ellos son los que mandan a Putin y le dicen qué hacer la variante que puede ocurrir se refiere a la bomba atómica los invito a ver Matrix la película Matrix, está muy cerca de la verdad pero mientras en la película sufrían esa farsa en nuestra realidad la quisimos porque nos gusta vivir en la mafia, en el engaño y en la mentira hasta luego hay sufrimiento la verdad es que la humanidad siente un orgasmo cuando ve la guerra y se excita con este estado de cosas las grandes decisiones de la economía y el consumismo llevan a cabo estos proyectos porque el pueblo es quien lo demanda frente a todo esto entonces qué podemos hacer debemos dar la vida por los hermanos de nuestra hermandad debemos unir a las personas que abrazan nuestra causa dar la vida por el ideal por el que luchamos apoyar a los pocos justos que hay apoyar a los verdaderos misioneros cristianos o no, que están allí y hablan de Cristo, no debemos hacer proselitismo, pero debemos traer a las arcas, <coughs> a tantos hermanos como sea posible, para crear un gran movimiento revolucionario político, religioso, filosófico y espiritual, y dar la señal al anticristo de que será derrotado por nuestra presencia. De hecho, Cristo volverá porque hay hermandades como la nuestra que merecen un mundo mejor, o que luchan por un mundo mejor. Esto debemos hacer, armar la mano de Cristo para cortarle la cabeza al anticristo. Esto quiere decir que, haya, que hay una sociedad que quiere paz, justicia, libertad, y este gran movimiento revolucionario político, social, espiritual, filosófico, debemos crearlo y convertirlo en millones de personas en el mundo. Esta será el arma del Padre para derrocar al anticristo. Debemos hacerlo dando nuestra vida, todos los días, sirviendo a esta causa todos los días, porque todavía hay miles de personas en el mundo que quieren un mundo mejor. La señal de lo que les digo es que antes nuestras conferencias eran vistas por poca gente, y ahora son miles. El Padre Adonai no quiere que nos inventemos números, sino que creamos grandes movimientos revolucionarios para atar, atacar filosófica y espiritualmente al anticristo. Entonces el Señor se encargará de atacarlo también porque estamos desarmados como lo estaban los apóstoles que entraron en la arena de los leones. Estamos aquí para sacrificarnos. Es el Señor quien pondrá su poder, pero mientras tanto debemos cumplir con nuestro deber como lo hizo Jesús, que es dar nuestra vida. Y si hay justos en la tierra, debemos darle la vida, porque esos son los profetas de Dios. solo así el Señor podrá desatar su justicia. Esto es lo que quiere ver de nosotros. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. El Padre ha creado especialmente misioneros y justos para ver si los suyos, es decir, los hijos de su Hijo el Cristo, son capaces de servir a los profetas. Conocemos a los profetas del Padre y les damos nuestra vida. Regresará y cambiará el mundo. Pregunta, ¿entonces Dios ha decidido que tenemos que decidir? Respuesta, no, no tenemos que decidir nada, sino solo servir a Dios. Le basta que esta hermandad llegue al número que solo él conoce, que le sirva a él y a sus profetas. Somos una prueba para los extraterrestres. Nuestras familias, nuestras arcas, nuestras comunidades que tenemos son una prueba para un mundo mejor, junto a, con otras comunidades que ni siquiera conocemos. Si superamos todas las pruebas que nos dará esta sociedad como la materia, la guerra y más, y nos mantenemos unidos y consecuencias en el servicio de los profetas que Cristo nos ha enviado, el Hijo de Dios volverá y se hará justicia. Si no hacemos lo que Él nos dijo, quisiéramos, Él no regresará. Por eso se dice que nadie sabe el día y la hora. Es el Padre quien debe establecer el retorno según nuestras acciones ciertamente Cristo regresará pero somos nosotros los que armamos la mano de la justicia de Dios vivimos las arcas para eso para decirles que nosotros somos la clave que nuestra revolución involucrando a los laicos, creyentes y no creyentes es crucial somos la clave para inculcar en la tierra la alegría de un mundo mejor y entonces el Padre intervendrá si le damos 10 nos devolverá con 100 la salvación por tanto nos consigue a todos Es Cristo, incluso ante su Padre, quien nos recuerda que solo algunos se salvarán Es Él que nos dice que la salvación es para muchos, pero no para todos Así que los muchos de los que se habla el Señor son un número preciso que está en la mente del Padre De lo contrario Cristo hubiera dicho que todos serían salvos No nos interesa saber el número de quienes se salvarán porque de lo contrario el ego entraría en el campo. Nos interesa ir a buscar a todos aquellos hermanos que puedan encajar en este número. Es evidente que nuestro instinto cristiano quisiera sugerir al Padre que salve a todos. Por eso he hecho una propuesta a Dios pidiéndole que intente un contacto masivo para que toda la humanidad se salve. Y espero que toda la humanidad se salve. ¿Cómo no voy a tener esperanza si vine a este mundo para esto? Incluso si sé que es difícil. ¿Cómo no puedo esperar que el hombre se arrepiente y se salve? Luego, a Adonésis que ordene a nuestros hermanos ser vistos al mundo. No solo un rezo, sino lo imploro. Anhelo el contacto cósmico con todo mi corazón, pero no sé si será, pero lo quiero, lo pido y lo imploro. Pido que estos seres hablen a toda la humanidad, incluso si se dirigen al mundo con severidad pueden dar una oportunidad para que aumente ese número que el Padre ha decidido en su mente. No sé si esto pasará, pero el Padre me lo ha, no me lo ha excluido, y esto ya es una buena señal. Tienes que darte cuenta poco a poco de que no eres de este mundo. Debes aceptar lo que te estoy diciendo con serenidad, amor y sencillez. Aunque amamos a la Madre Tierra que nos da sus frutos, creo que venimos de esa confederación que llamamos lo que les digo no significa que debemos dejar de operar en el mundo Sino que debemos tener aún más conciencia de lo que debemos hacer Para despertar a los hermanos a la verdad Denunciar las injusticias y compatirlas Tenemos que hacer todo esto juntos Por eso creé estas hermandades En la hermandad no debemos dividir casas ni terrenos sino que debemos dividir el alma por una misma causa. ¿Cuál es el valor supremo que guía a las civilizaciones superiores? En las dimensiones materiales el valor supremo es la justicia, que debe traer orden y armonía. Entonces hay paz y amor. En las dimensiones astrales, sin embargo, el amor es el valor supremo. Luego la paz y la justicia. ¿Puedes contarnos más sobre Sicilia desde el punto de vista espiritual? Respuesta, Sicilia es el órgano genital de la Madre Tierra donde el Padre Sol insemina los mejores frutos y genes que tiene la Tierra. Es por tanto el lugar donde el Sol la fecunda. Es por eso que la organización criminal más feroz del mundo está en Sicilia, porque quiere destruir la Madre Tierra. Pero aquí están los anticuerpos que estamos listos para detener estas células cancerosas. ...para salvar la parte más hermosa de nuestro planeta. Sicilia es de hecho una de las partes más bellas de la madre... ...el órgano más sagrado donde nace la vida que el sol da a la luz. Por eso el sol que hay en Sicilia está entre los mejores del mundo. Con el cambio del eje terrestre, Sicilia se dividirá en dos islas. De hecho se formará otra pequeña isla a la altura de Bel Belice. Egenio Siragusa decía que en la serpiente plumada que se hizo hombre... Se formó cerca de Agriguento, tomando forma en nuestra tierra. El primer Homo sapiens en la tierra tomó forma humana en nuestra tierra entonces. Hoy para mí Sicilia es la capital de la Galilea de los Gentiles. Y representa para mí Jerusalén, donde hay un extremo bien y un extremo mal, y acá hay un sistema que trata de contrastar la evolución de Italia. queremos defininos cristianos tenemos que demostrar que hemos entendido la universalidad el la universalidad del mensaje os invito a que leáis el evangelio pero cuando lais leído habréis hecho una promesa y tendréis que poner en práctica esas enseñanzas a costa de la vida el problema es que muchas veces lo que está escrito en el evangelio no nos gusta o nos gusta poco si quieres ser el más grande Sé el más pequeño. Si quieres ser el mejor, sé el más humilde. Si quieres ser mi siervo, toma tu cruz y sígueme a costa de la vida. Perdona 70 veces siete. Denuncia a los potentes. No hagas lo que hacen los sacerdotes, pero haz lo que ellos dicen. No en ningún poder. Si tienes dinero, dalo a los que no tienen y sígueme no acumuléis tesoros en la tierra sino en el cielo todo lo que hagáis a uno de estos pequeños me lo habréis hecho a mí si escandalizáis a uno de estos pequeños mejor que os atéis una piedra en el cuello y os tiréis en los babismos más profundos pero él ha dicho también el que cree en mí no morirá nunca y tendrá la vida eterna todo lo que se ve lo tomo del evangelio la respuesta a vuestras preguntas está ahí. Cristo dijo, os enviaré el Espíritu de verdad, que os explicará cosas que ahora no podéis comprender. Pero la fuente está ahí, en sus palabras. El mensaje más importante que os quiero dar hoy, en esta última parte de mi misión, es este. Poned en práctica los valores y sed testigos y guías de estos conceptos para otros espíritus. Recordad que seguir a Cristo significa seguir el camino de la cruz, del sufrimiento, del sacrificio, de la renuncia con dedicación, amor desinteresado hasta llegar al amor incondicional. Significa pedir justicia para todos, menos para ti. Quejarse, me has tratado mal, no me has tomado en consideración, también esto significa reclamar justicia para sí mismos en vez de invocarla para los demás. Para quien muere de hambre, para quien sufre injustamente, para nuestro atormentado planeta, significa denunciar dónde está el mal. Si queremos seguirle, por lo tanto, tenemos que imitarle y prepararnos para recibirle. Pero si le engañamos y usamos su nombre para nuestra miseria, Cristo no nos perdonará. Nuestras almas y las de los justos y de los inocentes Son los elementos naturales, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Cuando estos se desencadenen, tenemos que rezar para quien sufre. Tenemos que decir al Padre que se haga tu voluntad. ¿Qué <coughs> El valor supremo de la humildad El sol manásico dar genética a toda la galaxia Nuestro sol es un general Y el sol manásico es otro general Que tiene un deber más grande Los dos poseen en sí El Espíritu Santo Si tomamos conciencia de lo que ahora os digo Nos humillaremos y nos convertiremos instantáneamente Adonai, que es el Padre Es a su vez un instrumento. Él dice, yo soy instrumento del Espíritu Santo, y Cristo dice, yo soy el instrumento del Padre. Y el Espíritu Santo dice, a su vez, yo soy instrumento de mí mismo. El primer valor que hay que realizar, por lo tanto, para poder envolverse, es la humildad. Una persona puede amar, pero ser arrogante. Otra puede trabajar por la justicia, pero ser soberbia. a donai ha llegado a ser un sol porque ha realizado el valor de la humildad antes que cualquier otro valor. Todos debemos ser ambiciosos de aspirar a las dimensiones superiores, pero al mismo tiempo tenemos que ser humildes, porque el conocimiento pertenece a los seres de todas las dimensiones. Un ser de séptima dimensión puede penetrar a un ser de la primera, y hablar a través de él. Y el ser de la quinta dimensión puede tener la humildad de escucharle. Este es el secreto del conocimiento cósmico y de las dimensiones de la luz. El Padre Supremo y la conciencia cósmica con penetrar al ser aparentemente más insignificante. Y el maestro de la quinta dimensión debe tener la intuición de reconocerle, escucharle y adorarle porque es el Padre Supremo el que habla a través suyo. Está claro que un ser de quinta dimensión no está en condiciones de hacer lo que hace un ser de séptima dimensión. Por lo tanto, todos los seres del universo pueden acceder al conocimiento. En cambio, la evolución cuenta con una jerarquía muy precisa que obedece a la ley cósmica. Tenemos preguntas de nuestros auditores, mis queridos auditores. Valga la redundancia, y, y vamos con la pregunta. ¿Qué explica que gane un gobierno comunista como el de Janet Jara o un gobierno capitalista de derecha de CAS las próximas elecciones? ¿Hay alguna diferencia en lo Mi querido auditor, no habrá ningún gobierno comunista en este país, aunque ganara Janet Jara. No existe la posibilidad que haya un gobierno comunista aquí y si gana uno u otro la diferencia no la diferencia la agenda la, va a ser la misma a lo mejor eh, en el caso de que gane casa va a haber más represión en el caso de que gane cas es probable que al, al, al año tengamos un estallido social en el caso de que gane jara vamos a vamos a tener lo mismo que tenemos hoy día Pero la agenda se cumple sí o sí, con cas o con Jara, eso que te quede clara. Porque hay un solo poder en el mundo, mi querido Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Eso de, de la izquierda de la derecha ya se acabó. Son caretas, son grupos de poder, nada más. Los que quieren tener el poder del gobierno para poder eh, robar son los de un lado o del otro. Esa es la situación, pero la agenda tiene que cumplirla. Porque hay un solo poder en el mundo en este momento. Esa es la realidad. Así que la agenda se va a cumplir con Jara o con Castro. Vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa con la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿De qué manera nos afecta? ¿O es simplemente un show para la televisión? ¿Qué importancia tiene lo que está pasando con Maduro de Estados Unidos? De alguna manera nos afecta. porque nunca hablas tú de las dictaduras comunistas, que son pésimas dictaduras, que no aportan nada? Pregunta sí, Dios, Dios, Dios. Ese elegido de Dios ¿Cómo el pueblo elegido de Dios puede matar? Ya, vamos con la pregunta. Entonces, la guerra en Ucrania, la estábamos describiendo, mi querido auditor no en ningún show eh, para la televisión. Es algo mucho más grande porque está organizado por los dueños del mundo. porque los dueños del mundo se dieron cuenta de que las mayores decisiones que siempre se habían tomado en Occidente, ahora se están tomando desde hace un tiempo en Oriente entonces dijeron no podemos permitir esto entonces crearon tres frentes de guerra uno en Ucrania que está en curso el otro en Irán, Israel y el tercer frente es China para lograr sus objetivos de mantener el control del mundo. No es un show para la televisión, te lo aseguro. Por eso que estamos seguros de que es la guerra del fin. Respecto de lo que me preguntaste, hablaste de las dictaduras comunistas. Yo conozco una sola que es Corea del Norte, el único país comunista que existe porque el otro país comunista que existe es China pero China es un país capitalista para la para los empresarios y comunista para la masa entonces no es eh, no es un un comunismo como está descrito, digamos el único país comunista en el mundo es Corea del Norte, pues no hay otro mal. Venezuela es un país socialista, no es comunista. Y respecto de lo que están tratando de hacer en Venezuela, inventando la excusa del narcotráfico, es apoderarse del petróleo de Venezuela, que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los ataques que hicieron a esas supuestas botecitos con drogas pudieron haberlos capturado y hubieran tenido las pruebas pero no incluso el primero fue con inteligencia artificial y los otros fueron pescadores que andaban en en, en, en aguas territoriales venezolanas y les dispararon como ya no existe el derecho internacional esas cosas hay impunes pero lo que está tratando de hacer Estados Unidos porque está en una situación realmente caótica ya no puede estoy mostrando algunas cosas que grafican lo que estamos diciendo en el programa hablando lo que está pasando con los inmigrantes está ya se cerró el gobierno norteamericano en el sentido de que hay 2 millones 500 mil personas que trabajan en el, en el fisco que no van a cobrar sueldo porque no hay plata porque la Reserva Federal les paró el tema no les quiso aumentar el techo de la deuda como siempre lo ha hecho porque están quebrados no tienen como pagar ni siquiera los intereses entonces llegó el momento de la debacle y más encima el presidente de Estados Unidos está destruyendo su país desde adentro entonces la debacle viene Tienen que buscar alguna forma de sacarse en su desesperación el tema y están tratando de de invadir a maduro con siempre como una excusa porque todas las guerras que ha creado Estados Unidos que son muchas muchísimas eh, siempre han tenido una excusa eh, no sé si tú sabes que alguna vez inventaron la guerra con cheirán por basado en una en, en una probeta ...que dijeron que era arma de destrucción masiva... ...entonces... ...así... ...con engaño siempre han tratado de crear guerra... ...están buscando tener... ...algún triunfo... ...porque han sido derrotados en todas partes... ...acuérdense ustedes que hace poco tiempo... ...fueron echados de, Afgan de Afganistán... ...los norteamericanos... ...por los talibanes... ...y se partieron desesperados del país, dejaron las armas, dejaron todo se fueron con lo opuesto ¿no? uh -huh. y no han tenido ningún triunfo, necesitan un triunfo porque si no se van a caer al suelo están buscando una forma de tener un triunfo y piensan que ahí lo pueden tener pero es muy complicado porque Venezuela es un país que está muy protegido porque tiene convenios comerciales con China y también con Rusia y le han dicho que lo van a apoyar militarmente, eso es un impedimento para Estados Unidos eh, Rusia, ese, perdón Venezuela se, se armó militarmente en tiempos de Chávez muy fuertemente porque sabía lo que venía sabía que el imperio norteamericano iba a tratar de de atacarlo y destruirlos y siempre buscaron la forma de defenderse. Entonces yo no sé por qué tenemos que estar opinando de Venezuela. que Venezuela lo resuelvan los venezolanos. No tenemos que opinar de Venezuela. Así como no no, no creo que nos guste que que en otros países opinen de lo que de lo que nos pasa a nosotros, sí. Lo que pasa en nuestro país tendríamos que resolverlo nosotros. Entonces, lo que pasa en Venezuela es dramático porque están con un bloqueo total. Así como hay bloqueo en Cuba, hay bloqueos en Irán. en Todos los países que no están de la mano de Estados Unidos son bloqueados. Corea del Norte también tiene un bloqueo. <coughs> en fin. Pero eso es la situación, mi querido. Entonces, yo no hablaría de las dictaduras comunistas porque para mí es una sola, la dictadura de Corea del Norte. Y la otra, eh, entre comillas, es China. Eh, se sirve todos los occidentales de China. Y, y a China no lo bloquean porque es demasiado poderoso para bloquearlo, o sea... Bloquear a China significa un suicidio, porque todo viene de China. China es la primera potencia manufacturera, la primera potencia industrial del mundo, pero por lejos, eso es algo que nadie discute, o sea, yo creo que el que no no lo admita no no entiende nada, ¿te fijas? Entonces, por eso que eso es lo que te puedo decir, eh, mi querido Eso es lo que están tratando de hacer y Estados Unidos una vez más quiere intervenir para cambiar un gobierno, como lo ha hecho en tantas veces, pero ya no tiene el poder que tenía antes. No sé si lo podrá lograr, yo me puedo equivocar, pero no creo que lo logre, no creo que se atreva tampoco. Quizás cuando ya estén más desesperados cometan la locura de hacerlo. Pueden hasta lanzar una bomba nuclear, podría ser, puede ser, pero pero esa es la situación. No sé si hay algo más en tu pregunta, voy a revisar, si me queda algo de tu pregunta. ¿Qué pasa con la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿De qué manera nos afecta? ¿O es simplemente un show para televisión? ¿Y qué importancia tiene lo que está pasando con Maduro y Estados Unidos? ¿De alguna manera nos afecta? porque nunca hablas tú de las dictaduras comunistas, que son pésimas dictaduras, que no aportan nada? Pregunta Ferencino Millar. Por supuesto, mi querido Florentino, en ninguna dictadura pues positiva. Pero ni las dictaduras comunistas, ni las dictadura como Estados Unidos, que se está convirtiendo en una dictadura, y eso nadie lo dice, lo dicen todos los analistas ninguna es, es positiva ¿cómo va a ser un gobierno democrático el que agarren a la gente, a los pobres y lo, se lo estén llevando porque no les sirven y a los inmigrantes lo estén echando sin... volando todas las leyes, a pesar de que tienen todos sus papeles al día ¿te parece que eso es una democracia? ¿te fijas? entonces hoy día el mundo se está transformando en una dictadura completa porque vamos a la dictadura global el único poder que existe es la dictadura global que pone el anticristo y todos estos son serviles del anticristo entonces siguen sus pasos los Trump y toda esa gente siguen los pasos del anticristo porque son serviles al anticristo entonces esa es la situación no... Bueno Vamos con esa pregunta Mira, ¿Actualmente es el pueblo elegido de Dios? ¿Cómo el pueblo elegido de Dios Puede matar Y acabar con gente inocente En la franja de Gaza? Es, no es realmente el pueblo de Dios Adoran a Yahvé ¿Y Yahvé es realmente Dios? Al parecer no, pregunta Lorena Mi querida Lorena Estoy 100% de acuerdo contigo. Este Israel es un fraude. El Israel de hace 3.000 años era el pueblo elegido de Dios. De hecho, Israel significa pueblo elegido, por definición. Pero los poderosos del mundo, tal como mencionábamos en un audio, los, los jesuitas, los sionistas, los dueños del dinero, los rochis, crearon el Estado de Israel aprovechándose de nuestra ignorancia y aunque tú no lo creas con un propósito nefasto y místico porque tiene relación con el Anticristo porque el Anticristo se presentará allá en Jerusalén allá se, se va a presentar lo más probablemente porque ese es el Mesías que ellos esperan el Anticristo porque ellos recuerdan que no aceptaron al, al verdadero Mesías. Entonces, ese es su Mesías, el Anticristo. Y para eso prepararon el camino. Los Rothschild, inspirados por el demonio, prepararon el camino, mi, querido, mi querida Lorena. Entonces estoy 100% de acuerdo. Este Israel son los fariseos que asesinaron a Jesús. Este Israel falso, fraudulento dicen que el cristianismo es antisemita, que Jesús es antisemita entonces eh, y condenan a los cristianos porque los, los pildan de adoradores, de ídolos como si Jesús no representara a Dios entonces eh, están preparando este fraudulento Estado de Israel esta restauración de Israel que ellos ponen como un mal falso Signo de la, de la aparición del, mes, del retorno de Cristo Del retorno de, de Cristo, bien digo, eh, la restauración de Israel Eso no es una de las señales de, del, del retorno de Cristo Las señales del, del retorno de Cristo están exclusivamente en el Evangelio No están en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento ellos lo manipularon para sus propósitos. Entonces eh, hay que tener mucho cl claridad al respecto y estoy completamente de acuerdo contigo. Ya ve es un dios falso, el dios de la materia que le fue impuesto a Israel después de haber traicionado a Dios ya ves el grado de dificultad que tiene ese pueblo para salvarse sigan enamorados de la materia les dice Dios así no podrán salvarse solamente uno que otro que despierte a la, al espíritu podrá tener la posibilidad de salvarse pero ese es el castigo por su traición porque ese pueblo traicionó vamos con otra pregunta de Puerto Montes, interesante tu problema siempre me llamó la atención porque Israel arrasaba con pueblos enteros en la antigüedad si Dios es amor, ¿por qué arrasaba a todos los pueblos? no tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál, ¿por qué hacían eso? muy importante tu pregunta mi querida el auditor, porque resulta que ese Israel que arrasaba con pueblos enteros era dirigido por Yahvé un falso Dios es una instrumentalización del demonio hemos dicho acá muchas veces eh, no es el verdadero Dios ese Israel es falso entonces le exaltaba el ego y siento que los judíos eran especiales y que todos los no judíos eran desechables entonces como eran desechables había que arrasarlos el mismo dirigía el genocidio el mismo llave supuesto que no tiene nada que ver con Dios. Por eso que cuando vino Jesús no solo a, a darle la posibilidad de salvarse a la humanidad, vino también a corregir. Y en muchos pasajes del evangelio dice, "Ha sido dicho esto, pero yo les digo esto otro." ¿Qué significa eso? Que está corrigiendo. Si hubiera sido el verdadero Dios el del Antiguo Testamento, no lo habría corregido, ¿cierto? Como a corregir a Dios entonces era un falso dios vamos con nuestra pregunta Teníamos mucho la de Mi querida, yo escuché tu pregunta Pero yo creo que está tan bajo el volumen Que la audiencia no la, no la escucha eh, Pero tu, tu pregunta dice eh, Muy buena tu pregunta que ¿Por qué un Dios antiguo Había que hacerle rituales con animales y, y niños? ¿Cómo puede un Dios de amor hacer una cosa así? Te encuentro toda la razón, es chocante, ¿cierto? Es una de las, una de las cosas que siempre también, antes de, de que yo despertara, eh, me llamaba la atención, esto no me cuadra por ningún lado. Efectivamente es así, tienes toda la razón. Ese Dios que adoraba, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, era Moloch, un demonio. En la Biblia aparecen varios demonios. Bal, un dios que combatía el profeta Elías, otro demonio. Todos estos dioses Bal era de sacrificios de animales, Moloch era de sacrificio de niños. Son demonios. No hay otro nombre, mi querido. Está lleno de dioses falsos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, ¿no? sabías tú que lo, lo, los judíos no creen en el Nuevo Testamento, sino solamente en el Antiguo? Este Antiguo Testamento que está hecho y moldeado por ellos mismos para lograr su propósito, justamente que es la, la preparación de la manifestación del Anticristo desde hace dos mil años que está preparando la manifestación del Anticristo mi querido Auditor para eso están las intervenciones de la Biblia en el Antiguo Testamento tenemos que tener claro eso porque si no vamos a ser engañados voy a leer de nuevo o escuchar tu pregunta de nuevo por si se me quedó algo a pesar de que lamentablemente no sé por qué razón está con muy poco volumen entonces no se escucharía al aire ahí está revisé la pregunta, pero discúlpenme mis queridos auditores, estaba revisando nuevamente la pregunta de la auditora de Providencia eh, que también, que decía creo que la pregunta está contestada digamos lo único que agregaría que ella puso ahí, o un extraterrestre como como haciendo una sinonimia entre lo que es un extraterrestre y un demonio así como lo mismo y eso es un error nuestros terrestres no son demonios todo lo contrario los únicos demonios somos nosotros los terrestres queridos nosotros somos los que permitimos que vemos genocidios por, por las redes sociales son los que permitimos que cada 5 segundos muera un niño de hambre que hayan mil millones de personas en situación de, de hambruna en el mundo y que hayan 3 mil millones de personas en situación de pobreza casi extrema en el mundo. O sea, estamos hablando de la, más de, de la mitad de la población del mundo en extrema pobreza y algunos en situación ya casi de de hambruna, de, de, de extremo. Eso es la situación que estamos permitiendo en este mundo. Entonces nosotros somos los los que estamos haciendo las cosas mal. Nosotros somos los de verdaderos demonios. No los hechos terrestres. Eso es importante dejarlo claro. Vamos con la última pregunta. Pregunta. Por acá, María Paz fue en salida. Atento a tu programa, desde la Serena. ¿Jesús dejó una religión en particular? ¿Jesús dejó una iglesia? ¿O la iglesia católica? ¿O los que siguen a Cristo como iglesia, como dogmas? ¿Son falsos? Gracias, maestro. Sí, Jesús dejó su, una iglesia espiritual Que es la iglesia Cristiana Que fue perseguida durante tres siglos ¿Y por qué fue perseguida? Porque era auténtica Era verdadera Después Tactó con el emperador Constantino Y dejó de ser perseguida Y fue desvirtuada la enseñanza fue transformada en rito para que la gente se mantuviera controlada e ignorante. Eliminaron las enseñanzas y esa se, y así se transformó en la iglesia católica apostólica romana. Si, si bien es cierto, es la continuadora de la iglesia cristiana original, pero está totalmente desvirtuada. Aquí siempre decimos que la iglesia católica está en manos del demonio hace 1700 años. Lo he dicho siempre veces acá en este programa. Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir, mi querida Auditora. Sí dejo una iglesia, pero la iglesia espiritual, los verdaderos seguidos desde Cristo, los que siguen las enseñanzas, y no están en la iglesia católica los que siguen las enseñanzas, salvo los misioneros, pero los, los la curia vaticana no está en entre los seguidores de Cristo para nada, ellos siguen al anticristo la iglesia está en manos del mal qué digo? todas las iglesias están en manos del mal todas las religiones están en manos del mal eso eh, te lo digo responsablemente y se lo puedo demostrar a quien quiera y donde sea bueno vamos a a continuar donde estábamos cuando tienes indicios de que el objetivo de lo que te está sucediendo es el distraerte alejarte de tu misión eso es automáticamente y matemáticamente una tentación el hombre no es santo las tentaciones son cautivadoras ¿sabes cuántas me llegan? te atendería y dado que a veces soy ingenuo no me doy cuenta porque me fijo de los demás pero si inicio a tener la sospecha solo una lejana sospecha de que esto pudiera distraerme de mi misión corto enseguida aunque sea mi hermano, mi hijo mi madre, mi mujer pero tal lo que puedes hacer solo si eres un loco enamorado de la verdad. No soy un superhombre, ni estoy libre de pruebas. Conozco mis límites, pero me siento insuperable e intocable sobre una cosa. Mi misión no se toca. El que llegue a pensar que pudiera mellar lo que tengo que hacer, mejor que se retire antes de empezar. Yo protejo mi misión incluso de mí mismo, Soy plenamente consciente de que no soy perfecto, de haber dado a Dios todo lo que soy, que era y que seré. Por lo tanto las tentaciones retroceden, pero hay que estar atentos, siempre alertas y cuando llegue tenéis que responder. Escucha tentación así como has llegado te puedes ir. Otra tentación es cuando quieren dividirnos entre hermanos. Aunque se trate de una propuesta cautivante Aunque aparentemente la propuesta sea verdad Pero si el objetivo es el de dividiros Tenéis que rechazarla Sin embargo, si permanecéis unidos en la tolerancia En la humildad En el perdón En el comprender que somos humanos Y que podemos equivocarnos Entonces esa no es una tentación Sino una consolación Cuando llega un signo una propuesta una persona un ser os tenéis que preguntar por qué llega qué es lo que provoca su presencia si nos da unión si hace que estemos bien si nos hace estar juntos es positiva sin embargo si nos divide el uno del otro nos separa, nos hace cansar o incluso desilusionar llega para destruirnos no para unirnos les hago un ejemplo llega un proyector nos tenemos por qué el preguntar el por qué ha llegado se ha llegado porque tenía no teníamos el proyector para hacerlos ver los discos volantes o los videos de Giorgio entonces ha llegado por un motivo extraordinario el te dar a conocer la verdad pero si después hace que te dividas con tus hermanos entonces ha sido objeto de división el fin era negativo Sin embargo, si el proyector lo aceptáis y estáis unidos, mejor todavía. La tentación que nos llega en esta última fase, llega con la precisa intención de dividirnos y alejarnos de la verdad. Y cuando nos divide, ya nos ha alejado de la verdad. Tú crees que estás en la verdad, pero en realidad no lo estás. Si estás dividido de los hermanos, no hablo de la división física, obviamente, sino espiritualmente. Uno puede encontrarse en la otra parte del mundo, pero estar más unidos que, lo, que los demás. <coughs> no olvidáis que nuestra fuerza está en la unión. Como aquí, en esta arca, nuestra fuerza ha sido siempre nuestra unión que nos ha hecho superar todas las pruebas y vencer todas las, las batallas. Llegará el día en que no hablaré más. Aprocharé lo que os digo en este tiempo en el que hablo. El verbo crítico se habla a través de, de la palabra, a través de los mensajes. Es un signo tan grande como el signo de los estignos. Es un importante significado signo que tenéis que aprovechar siempre. Llegará el día en que el verbo callará. Si perdéis estas ocasiones, no habéis entendido el signo. Este es un signo que no debéis subestimar. Tenéis que sacarme las palabras de la boca. Por eso os digo siempre que me hagáis preguntas, porque hay alguien que quiere hablar a través de mí. Pero yo sé que, porque me lo han dicho, un día me dirán que no hable más, y yo, a pesar mío, tendré que obedecer. Será un signo de amonestación. nosotros escuchándome, puedes adquirir conocimiento, y también yo lo adquiero a través de mí mismo, porque soy consciente de que no viene de mí. No me pertenece absolutamente, por lo tanto también a mí me gusta escuchar y aprender. Es una voz que viene de afuera, de otra dimensión, y que me hace crecer a mí también. Ahora quisiera despedirme diciendo que soy persona muy importante. Estáis en un camino muy bello. Habéis hecho un gran sacrificio hoy escuchándome hasta esta hora. Para vivir juntos estos momentos de armonía, fraternidad, paz y creedme. Son cosas que os se los quedarán para toda la vida. Porque pronto, no sé si podremos disfrutar muchos momentos como estos vista la, dada la situación mundial la guerra ahora está lejos pero no será siempre así seguid por este camino de búsqueda profunda intentad comprender bien cómo están las cosas hoy no habéis perdido tiempo, habéis ganado mucho para vosotros mismos y os agradezco también que me hayáis dado la posibilidad de recibir vuestra presencia es para mí un signo de consolación de apoyo, a veces me siento desilusionado Sin embargo, ver tantos hermanos que han venido aquí hoy, 15 de agosto, es una consolación. Os lo agradezco con todo el corazón. Espero de veras de nuevo pronto. Os quiero dejar con la bonita oración del Padre nuestro. Recordad siempre que en el momento en que me toméis conciencia de vuestra vida, de que sois eternos, de que existe la eternidad de la vida y del espíritu, nada os pondrá de tener en este camino humano, nada pensaden en ello un poco cerrar los ojos y decir yo soy eterno no moriré jamás ¿quién es lo que puede detener ahora quién es lo que te puede detener ahora esto es lo que quería decir El Dorado, Shangri-La, Erx, están en el interior de la Tierra entre el polo sur y la frontera de los Estados Unidos. Allí empieza otro continente subterráneo que se llama Agartha. Justo debajo de los Estados Unidos está el infierno. Los extraterrestres aprovechan de esta parte estupenda del planeta para construir sus bases y obrar en el planeta sin disturbar el libre albedrío de sus habitantes. En el interior del dorado hay una ciudad que es cuatro veces más grande que españa hay puertas dimensionales por donde pueden entrar y salir sede de la confederación de estas ciudades intraterrenas están ellos también están con ellos también unos 1200 terrestres positivos entre científicos arquitectos teólogos periodistas etcétera que han sido elegidos y preparados para construir la nueva era cuando la humanidad esté preparada un periodista pregunta sobre los 400 casos de avistamiento ha habido el año pasado en Argentina. Los 400 casos pronto serán 800, como tendrán siempre. Hasta cuando la manifestación sea masiva en todo el mundo y será la última oportunidad para el hombre. Si reaccionamos con humildad y pedimos que nos ayuden, nos ayudarán. Si reaccionamos con arrogancia y terminamos como terminaremos como Sodoma y Gomorra. Somos tan malos que si los extraterrestres fueran caníbales, como dicen algunos, se rehusarían de comernos. A través de nuestro estudio 3TV, nosotros colaboramos con el más importante investigador, periodista del mundo en este campo, que se llama Jaime Maussan. Por ello tenemos la posibilidad de verificar que si las formaciones que recibimos son reales son no, porque son todas analizadas en máquinas especiales. Los círculos de trigo, porque Inglaterra es un importante chakra de la Tierra? No es para privilegiar un país, sino manifestar un símbolo. Antiguamente, de hecho, la Gran Bretaña era llamada la Tierra de los Ángeles, pero de los ángeles caídos. El trigo, además, es símbolo de la Eucaristía de, de Cristo. eso Es una comunicación entre los ángeles y los hombres. Es más precisamente una comunicación entre los ángeles y los elegidos. De verdad es que la humanidad nos da, nos da importancia a estos signos. Lo que se le interesa a ellos son los que los interpretan, difunden y disfrutan estas manifestaciones Es un método de los seres de luz para individualizar las almas que se despiertan. Todos los jóvenes son candidatos a entrar en la nueva era, pero antes deben de creer después tienen que cumplir acciones a favor de la vida si se refugian en la apatía en la droga tienen que cambiar y emprender el camino del altruismo a los jóvenes que trabajan conmigo yo les digo siempre si queréis entrar a formar parte de la nueva era tenéis que trabajar por ella por lo contrario no podréis entrar los jóvenes poseen una genética que posee fuerte en sí mismo el valor de la justicia pero cuando este valor no está en equilibrio se transforma en violencia si nadie les educa, les explica cómo están las cosas no tienen escuelas serias como punto de referencia ni religiones serias no hay nadie que les sepa dar respuestas claras sobre la vida no hay verdaderos líderes como punto de referencia ya no existen nombres como Che Guevara o como Gandhi pero sobre todo Jesús y muchos otros líderes capaces de luchar por los ideales supremos de amor y justicia, hombres que han encarnado los valores universales, aunque fueran distintos entre ellos, y con metodologías más o menos fáciles de comprender. Por esto los jóvenes desahogan su rabia, su adaptación con la violencia. Pero esto conviene al poder, porque si los jóvenes se despertasen y tomase conciencia de la verdad, el poder ya habría perdido. En 1968, la fuerza de los jóvenes unidos en los verdaderos valores de la justicia, de la paz y del amor estaban por cambiar el mundo. Después alguien decidió que era necesario detenerles y lo consiguieron a través de la droga. Esto me lo han dicho los seres de luz respecto de nuestros jóvenes por quienes están muy preocupados les importa mucho su futuro. Amor, seguridad, verdad, coherencia, saber escucharles, positivos como referencia vemos a esto lojo esto a los jóvenes y ellos no se escucharán y cambiarán un mensaje incisivo y claro que los padres y los educadores de nuestros jóvenes tendrían que encarnar para que la fuerza del futuro pueda ser salvada de un mal que tiene que como objetivo aniquilar respecto del demonio, Giorgio dice, tengo mucho respeto del demonio, porque es un enemigo serio que obedece a Dios. Él tiene solo el cometido de tentar. Si la persona no lo acepta, él se va. Mire qué simple, importante, muy importante. según un criterio cósmico, es decir, de una era, según los estudios, una generación de una era dura dos, unos 2100 años. Ahora estamos en la era de Piscis. El pasaje de la era a la era de Acuario empezó el 21 de diciembre del 2012. Y es un pasaje traumático, dado que estos años habrá grandes trastornos geográficos, políticos y sociales, también espirituales. Este cambio podría suceder pacíficamente, solo que el hombre con su actitud nefasta ha generado un gran karma, es decir, una consecuencia que está a su alcance. ¿Por qué la generación se cuenta a partir de Jesús y no de Buda, por ejemplo, que ha nacido antes? Antes de Buda y de Jesús han venido otros maestros espirituales, Shiva, Brahma, Krishna... Y han sido todos machos divinos que durante su vida humana fueron iniciados y después recibieron la compenetración crística. Por lo tanto, la conciencia que se manifestaba era una. Los instrumentos distintos, también a Jesús ha sido instrumento de Cristo. Por lo tanto, cada época cada grupo etnológico, cada genética, cada raza ha tenido su maestro en la particular cualidad de su espíritu para que la raza pudiera evolucionar positivamente. Por lo tanto, el maestro que se encarna es un input de la iglesia divina para ayudarnos. Jesucristo es el maestro de los maestros, porque la elección de sacrificio procede directamente de Dios, del Padre, y es la única sublime elección que Cristo hace y la más importante oportunidad que nos da, la de cambiar el karma, y no puede cambiar nadie, porque es una ley cósmica, causa y efecto, Entonces Jesús cuando elige la cruz nos dice Ten amor, yo te ofrezco la redención Te ofrezco la transformación de tu karma Él puede hacerlo, solo un Dios lo puede hacer Nosotros no podemos nosotros podemos cargarnos Solo algún pequeño pecado de nuestros hermanos Pero el karma del hombre lo puede tomar sobre sí mismo La conciencia crística De hecho es el último ofrecimiento que se le hace al hombre Y el más bello los otros maestros han ofrecido el amor la justicia pero ante la acusación la persecución el juicio Dios no se deja juzgar por nadie solo Cristo toma la decisión juzgadme, condenadme y matadme por este motivo es el maestro de los maestros y por eso se le ha dado el mérito de juzgarnos porque ha cargado la con nuestra cruz preguntan ¿qué es lo que hay después de la muerte física si existe la resurrección del cuerpo? el espíritu se es ha sometido a la ley de reencarnación que él cree en la reencarnación aunque el concilio de Nicea la haya abolido la resurrección en realidad es el despertar a la verdad Cuando Jesús dice Y entonces los espíritus dejarán el sepulcro Y resurgirán de los muestros Se refiere al espíritu que se despierta en la verdad Jesús da la prueba de que la muerte no existe Lo hace cuando le dice un discípulo Ven y sígueme Y él pide que se le dé tiempo De ir a enterrar a su padre Y el maestro le contesta Deja que los muertos se entierran a sus muertos. Los muertos se entierran a sus muertos. Somos nosotros los que no se han despertado todavía a la verdad espiritual. El momento de la muerte es como el momento del nacimiento. El espíritu se encuentra en la dimensión espiritual y apenas entra en el cuerpo empieza a moverse con los ojos muy abiertos. Llora buscando comprender dónde se encuentra. El recién nacido se siente vivo en un lugar que no conoce. Necesita tiempo para reconocer a las personas que viven ahí. Sucede lo mismo a un espíritu que deja el cuerpo y se encuentra en una dimensión eterna. Tiene que reconocer a esa dimensión y los seres que viven allí, ángeles, y otras almas. La dimensión será estupenda si el espíritu ha hecho buenas acciones cuando tenía el cuerpo físico. Y será todo lo contrario si el espíritu ha cometido malas acciones. Los espíritus de los maestros espirituales no viven esos estados de inestabilidad porque conocen bien las dimensiones. Muy muy importante esta enseñanza, creo yo. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar acá. Les damos las gracias por acompañarnos. Les pido, mis queridos auditores, que no se desregañen. No repitan lo que dicen los medios masivos. Sí. Todo lo que repita con frecuencia los medios masivos. ustedes tienen que desecharlo porque el engaño va a venir de ahí siempre porque el engaño pretende ser masivo ¿y cómo puede ser masivo? con los medios masivos apoderándose primero el mal se apoderó de las religiones para engañarles y ahora controla los medios masivos y ahí que pretenden controlar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que ser astutos, como nos dijo el Señor, sean astutos como las serpientes y mansos como palomas. Tenemos que alejarnos de los medios masivos. Es una cosa lógica. Ahí está el engaño, en los medios masivos. Todo lo que sale y nos veamos en los medios masivos, ese engaño yo radiqué la televisión hace 15 años que no veo televisión no, no existe la televisión ni alrededor no soporto creo que la televisión quien ve televisión no puede tener discernimiento una persona que ve televisión frecuentemente no tiene la capacidad de discernimiento y ya su mente está deteriorada. Una persona que piensa no puede ver televisión. No puede porque no, no, no... La rechaza. Rechaza esa estupidez. Esa es la verdad. La estupidez. Eso es lo que da la televisión. Pura estupidez. Bueno, mis queridos auditores, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus preguntas y los esperamos la próxima semana aquí en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.